Noveno Hadáis. Quien lea una carta del Libro de Dios, tiene bondad y bondad en los veinte gustos, y no digo, el dolor, es una carta, pero la que es un barrio.